En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa Este es uno de los estudios más interesantes de los tiempos actuales Habla de él, del que te lee, del que ves, del que te cruzas El estudio lo efectuó primero la Universidad de Alicante Luego lo han efectuado investigadores y científicos polacos y checos Han descubierto lo siguiente, que las personas sanas entienden la ironía y la metáfora y que son los esquizofrénicos quienes no lo entienden porque tienen estropeadas ciertas conexiones cerebrales. Eso dice el estudio. ¿Qué dice la realidad? La realidad se dice que hemos perdido comprensión, que no entendemos nada de nada, que la metáfora no la captamos, que la ironía no la entendemos. Conclusión. La humanidad se está volviendo esquizofrénica, lineal y corta de entendederas. No lo digo yo, lo dice ya la ciencia. Tenemos una etiqueta, Almadía Rosa Ventos en Twitter. Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos. Todos preparados, vamos allá. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El jurado al frente de la parte técnica Silvia Casasola, en condirección, Javier Sevillano, en producción y redacción. Los domingos entre ahora mismo, entre la una y media, la 1:34 y y horas y las 4 de la madrugada, en La Rosa de los Ventos, en la sintonía de Onda Cero. Noche de debate, de tertulia, de bulo, de muchas cosas, esta noche en La Rosa de los Ventos. Con Manuel Martínez con Manuel Carvillal y con Josep Guijarro. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Existe la casualidad? Hoy lo vamos a debatir y también os vamos a contar que es en parte falsa Esa noticia que una niña intentó asesinar a su familia, a sus padres. Era una niña adoptada, pero en realidad era un enano de 22 años. Era, era, en parte, en parte, solo en parte, un poquito eh, errónea esa información. Hoy os contaremos alguna cosa más aquí en El Bulo. Os contamos eh, también... Eh, Si el cine es o no fiel a la historia, fiel a los hechos, ha sido la película del verano, la de Tarantino, ha sido fiel al asesinato de la familia de oh, Charles Manson, ha sido fiel a Menaber, que estuvo ayer con nosotros, a lo que ocurrió en Salamanca con un Hoy nos preguntamos eso y también os hablamos de crímenes satánicos en la tertulia Zona Cero y del descubrimiento de un planeta que rompe y quiebra todas las cosas que creíamos saber sobre el cosmos. Y Laura Falcolara, en el Cosen del Pasado, nos hablará del proyecto Imeca Ultra, de Uri Geller y de muchas otras cosas. Y también Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que nos contará la segunda parte de... Catalina la Grande el relato va a ser la mujer con historia de esta noche y Fronteras del Futuro va a ser como no con Javier Sevillano <risa> lo dicho esto es La Rosa de los Vientos esta es la sintonía de Onda Cero la una y 37 minutos hora De comenzar a cebatir. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa.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 Eh, define casualidad. Ya empezamos. <risa> claro, ¿Cómo claro. se nota que eres gallego? Es que, claro, a ver, a mí me gusta mucho la, definición... la casualidad mágica. No. No. Vale.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 Dios no juega a los dados. ¿no? Yo creo que esa es la historia. No es mágico o no mágico, sino es un debate científico acerca de... Pero si alguien todo... respondió esa frase diciendo que sí, juega a los dados y además los tiene trucados. Sí, eso es lo que o sea, decía de él. Porque hay, hay una causa para todo. Yo creo que el problema, a mí me gusta mucho... O sea, tú definir. crees en la probabilidad.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 De Esa magnícula es la de mi coche. ¿Qué pasa aquí? Y entonces él se asusta, los terroristas, y todo ya lo dice Riaño y otro más, eh, se dan cuenta de que pasa algo extraño y se va corriendo.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 Ay, y por Entonces, de probabilidades... hay, hay una, una especie de... Antes lo has dicho, el, el, el universo conspira. que son frases sí, de Pablo sí. Coello que a mí me irrita bastante. Sí, bueno, me da pues, igual, el, no lo él. El eh. universo conspira. Tampoco para lo que los no dados se produjese lo ese, ese atentado, pero no movió un puto dedo para que hubiese mil víctimas de no, ETA no. o más de mil a lo largo de su historia. pues Vaya mierda de, de universo que conspira. No, sí, sí, pero sí, estás, es, estableciendo, es, ¿eh? estás estableciendo un patrón erróneo. Y es que hay una, un dios, Salvador, eh, que se encarga no, bueno, de poner la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 Tú sabes lo que ocurre en los rodajes, que pasas mucho tiempo al lado de hombres, eh, que estamos de cachondeo y tal, eh, me dice da Dani Úbeda, que era el cámara, ¿puedes ir a buscarme un filtro polarizador eh, al coche? Y mm, conforme estoy sacando el, el filtro, se me ocurre una maldad.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 Ahí estoy de acuerdo. No podemos pero eh, no solo hay islas, pero pero la, pregun la pregunta en casos parecidos y dices Joder, hay un patrón. No, no hay un patrón. La pregunta es hay un sesgo del superviviente, clarísimo. <risa> Porque yo he llamado a mi lesbia. Yo no porca. sé si la casualidad es claro. esto, pero los pesados y repetitivos sí. Pero es que esa Manuel, verdad y deberíamos tener en cuenta ese elemento. Eh, Hombre, está claro, la Almadía... si estabas en el nodo, tienes que ser superviviente Con Almadía Rosa Vientos, algún comentario, hemos colgado en internet esa encuesta de si a favor de la casualidad o no, quién gana el debate, si sí, Giuseppe y Jarón Manuel Carpellal. Hasta ahora, hasta ahora, gana Giuseppe con bastante ventaja. Eh, Pero gana... Eh, sí, bastante Esto goleada Esto sí que no es casual. Y nos dice Gabi, nos cuenta una experiencia personal con el diez y dice lo siguiente. Yo cuando dice a la Mili...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 para saber si existen esos esos uh, patrones seriales. Y existen. Ahora, ¿tienen sentido? Eso es lo curioso. Claro. A mí me recuerda sospechosamente que, a eso perdona. que te dicen de que cuando tu mujer se queda embarazada, empiezas a ver embarazadas por eh, sí, todos los lados. pero eso es una cuando historia claro. de coche, empiezas a ver tu coche en todos lados. Y siempre ha estado ahí, sesgo del superviviente. No, eso ah, es el sistema de atención reticular y ascendente, y el claro. y por... por cierto, Manuel, pierdes, ¿eh? Piérdese. Con sí, pasar, ganas no, la Claro, claro. Hoy tienes un 38% y yo un seca. 62%. Claro que sí. Porque eh, hay mucha gente la Me pasa. parece muy poco, ¿eh? Porque eso quiere decir que hay un 38% de gente equivocada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 Ah, quile qua. Pero oye, ojalá me encuentre yo un sello de correo <risa> Lo que deberías hacer entonces Es irte corriendo a la oficina postal Más próxima Pensad, pensad, siempre, pensad siempre Que siempre hay alguien a quien le toca la lotería ¿vale? Sí, sí, y, es lo que y, estaba y, pensando exacto. yo bueno, bueno. Escuchamos las noticias Y después continuamos Escuchamos las noticias y la actualidad Segunda cero, nos queda mucho por delante Ahora vamos con la tertula Pero será después de la actualidad En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. En unos instantes tenemos Zona Cero. Este debate sobre las casualidades en el perfil en Twitter ya se encuentra esa votación votar a favor de las casualidades si existen, Josepe Quijarro el 62% están a favor de él, en contra de que no existe nada mágico, y a favor de lo que decía Manuel Carabellal el 38% de gente mucha gente, la que quiera puede votar puede darle su opinión en este comienzo de hora, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía donde cero una hora en la que tenemos tertulia La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa La Zona Cero con Silvia Casasola, con Manuel Carvallal, con Josep Guijarro y Mado Martínez. Mado, ha sido noticia esta semana. Mucha información es acotado sobre el descubrimiento de ese planeta, uno de los eh, 3.000 planetas. Eh, pero este exoplaneta tiene una serie de características que rompe con todo lo que creíamos. Una mera casualidad. Nada, una casualidad. Estas como otras, ¿no? Pues es un planeta gigante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 Obres. iba a decir glándulas <risa> mamarias como, como o... dirían el luutis bolup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 Eh, que tienen boquilla y, y no son para fumar <risa> sino que eran de utilización como biberón de hace 5.000 mil... no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 que serían como la patrulla canina de la época. ¿sí? Para tener pues seguramente, niños, claro, seguramente, tener, claro. Seguramente, seguramente pues mira, también hay una causa en, ese, en esa forma. Te has quedado picado, ¿eh? Con lo de Hombre, la... sí, sí, sí, como ha fallado hasta. Manuel, nos hacemos una pregunta. Estuvo ayer con nosotros Alejandro Amenábar, el director de Cine Español. Está en la página web en ontacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de Entonces, Esa entrevista que tuvimos con él, es muy polémica, es su interpretación de la historia... Eh,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 Claro, Mucha no sé si tanta más que no cualquier película si de Tarantino. No lo sé, pero lo hace... historia. La historia se escribe con sangre, evidentemente. Evidentemente y, y el cine de Tarantino también. Claro, sí, sí también. Pero ya lo hizo con Malditos bastardos y ahora lo vuelve a repetir la fórmula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 a ese relato histórico para ganar la complicidad y la credibilidad del espectador. Tarantino ha llegado a un punto en que eso ya no lo necesita y él se puede permitir. Está por encima la del bien y del bien mal. Claro, claro, Tarantino claro. está por encima del bien y del mal, y además, como la mayor parte de los historiadores. Y además el título lo dice, Érase una vez. Sí, sí. Con lo cual eso, es creo un, que está, un cuento que estás tu relato Creo que está preparando una cuento. biografía de Cristóbal Colón y del descubrimiento de América, pero es Jesús Gil quien descubre América, una de las caravanas. <risas>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 Sí. 427 metros cuadrados, completamente, ya te digo, remodelado, tiene jacuzzi, baños, siete dormitorios, bueno, tremendo. Hombre, sí. como, lo de Camilo, como la de la de no Tremendo, tremendo, pero el tema es que en su en su momento, en 1960, pues la propietaria, que era Helen Ackley, pues ella estaba encantada con su casita, pero la casita traía sorpresa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 Insistimos, eh, la gente puede votar en el perfil eh, en twitter en el perfil de la rosa vientosa eh, arroba rosa vientoss eh, hasta ahora el 36% no creen en las casualidades, el 64% sí creen en las casualidades. Está, pero es que es trampa, está mal planteada. Todos creemos en las casualidades. Lo que sí, pasa es que nosotros ya. pensamos que tienen una explicación. Sí. Lo que pues es que no la conocemos. Dicho, una explicación gallega, no gallega. Mágica o no mágica. Eh, Mado Martínez, el futuro. ¿En el futuro tendremos una nueva edad de hielo?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 Pero, ¿el ayer cómo fue el último día de los dinosaurios? Pues mira, ya que me lo dices, hay un estudio muy interesante. Qué casualidad, Qué sabio es. Eh... Es que el universo es la leche, cómo conspira, <risa> qué Cabrón, está picado. Está picadísimo. Está picado. No, no. No, no, eh, no pasa no. nada porque Joseph se ha comprometido a enviarle a ese 36% que están conmigo los dos... Uno, ¿no? No, no, los dos libros que ha sacado sobre el tema ah. de las casualidades para ver si los convence.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 va a haber una percepción radicalmente distinta del universo, de Bueno, eso, historia, eso sí porque, seguimos bueno, aquí, Bueno, si seguimos, porque no nos la, pasa co como la los cosa está muy cruda. Y con todo lo que se sabrá dentro de 100 años, bueno, no, porque la, la, la historia de la ciencia avanza secuencialmente, cada vez es más rápido. Entonces, dentro de 10 años, dentro de 50 años, vamos a tener unos conocimientos sobre la, eh, la vida sí, espacial. estoy de, estoy de acuerdo, país. pero en ese caso... Joder, pero un poquito, la espera, espera, seguirá siendo ¿Cuántas veces se ha reconstruido la historia del homo sapiens?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 Esta, este, esta semana está ya moviéndose por toda España esa urna que provo provocará muy probablemente en alguno de los puntos donde recale todo tipo de escenas de euforia religiosa al poder tocar un trozo de la — y sabemos Santa exactamente qué trozo un estamos, trozo de costilla para ser. Pues Juan eh, eh, de Bernadet es que no es lo mismo unas claro aparte <risa> no, el número ayer estaba en ya. Coria <risa> un lugar muy interesante además en Coria en Cáceres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 del Oumuamua, ¿eh? ¿Os acordáis de. el primer objeto interestelar eh, que pasaba por el Sistema Solar? Se armó la de Dios con la eh, teoría de Aviloev, eh, relativa a que podían ser los restos de una nave extraterrestre. Había cuenta de que,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 alejarse un tiempo, un poltergeist que se produjo en, su, en una de las casas que le dejó Fernando San Agustín para que se refugiasen cuando estaban amenazados de muerte, avistamientos ovni, uh -huh. o sea, cosas absolutamente alucinantes. O con su mujer. Con su mujer en Huesca, sí. Las eh, noticias en la actualidad, en la tertulia Zona Cero, mucha información que os hemos contado aquí, ahora llega más información, las eh, noticias son de acero y después continuamos. Atención. Os vamos a contar cuál es el bulo del misterio de la semana. Pero será después de la actualidad. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Cinco minutos y eh, continuó Las Rosas Ventos, una hora en la que tendremos eh, Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, Ecos eh, del Pasado con Laura Falcolara, Mujeres eh, con Historia con Silvia Casasola y ahora mismo El Bulo del Misterio. Una historia tremenda, una historia de una persona que teóricamente quería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 Adulta ni asesina. El caso de la enana uraniana. Los psicópatas eran los padres. Padre, sí. O sea, es todo al revés de lo que nos han contado. Oh, como en tantas otras ocasiones. No es nada nuevo. Y sobre todo también. Y no es una casualidad. Y tiene que ver con la película o no, con la huérfana.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 que otra sí, sí, sí. que tengo en la mano ha sido, es nueva totalmente y que la razón por la cual está yes, you por, adiós you see? Está flotando eh, es, very, very no, heat. no hay calor y dice que se va a romper que se funde el metal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 Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos cuenta la verdadera historia de Catalina Lagrande. La verdadera historia sexual de Catalina Lagrande. Mujeres con Historia. El domingo pasado os conté cómo Catalina, después de muchas vicisitudes, se convertía en Zarina en 1762. El 23 de septiembre de 1762 me coronaron Zarina en Moscú. Muchos esperaban una regencia en nombre de mi hijo. Pero yo no iba a ser un elemento decorativo nunca más. No, era mi trono y mi corona. no lo tuvo nada fácil y a punto estuvo incluso de ser repudiada por su esposo interesado en sus juegos de guerra con soldaditos de plomo y en un amante que le reía las gracias pero todo se precipitó tras la muerte primero de Lazarina Isabel hija de Pedro el Grande y la detención y fallecimiento de su esposo el pusilánime Pedro III del que se dijo que había sido asesinado por orden de ella mientras Pedro siguiera con vida sería una amenaza para mí Pocos días más tarde recibí una carta de Alexei y Orlov. Farina, ha sucedido una desgracia. Tras una discusión con el príncipe Fiodor, pelearon y no pudimos separarlos. Yo no ordené la muerte de Pedro, lo juro, pero no debería haber sabido que acabaría así. El otro candidato a Sarzar era Iván otro sobrino de la zarina Isabel que esta había mandado encarcelar siendo apenas un niño y ahora con 21 años tenía perdida la cabeza él también fue asesinado lo mismo sucedió con el pobre Iván lamentablemente perdió la vida cuando mis rivales intentaban liberarlo de la prisión El miedo a que le usurparan el trono se perdió al desaparecer las dos auténticas amenazas. Ahora iba a vivir la vida tal y como había querido siempre. Catalina no había sido feliz con Pedro, se aburría con él, no le llegaba ni a la sola de los zapatos intelectualmente y como amante era además de impotente, inmaduro. No está totalmente confirmado, pero durante los ocho años que duró el matrimonio, apenas se consumó. Todos esos años, esos aburridos ocho años, Catalina los aprovechó para conocer a fondo al pueblo ruso. Su historia, su ciencia, su política, el idioma, las tradiciones y también, por supuesto, las intrigas palacieras. ¿Y el amor? Pues también conoció el amor. El amor que le negó su esposo, la pasión y el sexo que descubrió fue con el seductor y guapo Sergei Saltikov. Sergei Saltikov, su fiel servidor princesa. Sergei Andreyevich. El nombre Saltikov es muy famoso en la corte. Puedo asegurar que mis ancestros sirven a los Zares desde hace siglos. Y vos siempre podéis contar conmigo. ¡Qué hombre! Yo tenía 24 años y nunca nadie me había mirado así. Sergei fue su primer amor, pero también su primera decepción. Ella solo tenía ojos para Sergei. Con él tuvo a su primogénito, a Pablo, el futuro zar. Pero Sergei la traicionó con otras mujeres y se especula que todo fue una maniobra de la zarina Isabel. Misión cumplida, querido. No te traerá ningún perjuicio. Si sí, me necesitáis, aquí estoy. Sergei le rompió el corazón al descubrir su traición, pero se centró en gobernar hasta que llegó un nuevo amor. Él se llamaba Gregor orlov y era un héroe de guerra. Dancing bears, painted wings, things I own. Gregorio Orloff era un hombre alto y fuerte Que intelectualmente pues, no era tan válido como ella Pero le daba lo que ella necesitaba Eh, hey, demuéstrame lo que sabes hacer Gregorio Orloff era un amante fantástico Y en ese momento yo ya sabía exactamente lo que quería Teníamos nuestros juguetes, cuadros eróticos, latas de rapé con imágenes explícitas. La corte estaba llena de ellas. Los Orlov, como comentamos la semana pasada, se ocuparon de eliminar supuestamente la posible amenaza de Pedro III, su exmarido Y una vez viuda, Catalina no ocultó las distintas relaciones que tuvo a lo largo de su vida. Tenía una íntima amiga en la corte con la que compartía el gusto sensual y sexual de los futuros amantes. Ella era la condesa Praskovia. Bueno, pues ambas compartían confidencias y cuentan las crónicas que la condesa primero cataba a los posibles amantes y después de darle pelos y señales de quién merecía la pena, Catalina los llevaba a su alcoba. Gregory Orlov pasó a un segundo plano después de tener con él a su segundo hijo, Alexi, quien, según cuentan, fue adoptado por unos cortesanos cuando la condesa le habló de Gregory Potenkin. Potenkin también era militar, pero más astuto y mejor preparado que Orlov. Catalina no solo compartió su lecho, sino que se apoyó en él para gobernar. Potenkin fue su verdadero amor. Con él compartía también la pasión por el arte, la cultura y la historia. Por fin, por fin había encontrado una persona digna de ella. Con su ayuda amplió el territorio del imperio ruso y, tras la guerra ruso-turca, sus eternos enemigos logró anexionarse Crimea. Sin embargo, Gregory había asumido tanto el papel de zar... ...que se le olvidó que la única zarina... ...la única que podía decidir qué hacer y cómo... ...era Catalina. Sus constantes discusiones políticas a la hora de gobernar el imperio... ...a la hora de favorecer a los nobles... ...quienes sustentaban a Catalina en el poder... ...en perjuicio del pueblo ruso... ...que cada vez tenía menos derechos... ...y estaban siendo explotados como auténticos esclavos... ...hizo que el amor se fuera enfriando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 Mamos que estaban deseando ser elegidos por ella, porque aunque la zarina no fuera una super belleza, sí tenía fama de ser muy buena amante. Así que, además de pasarlo bien con ella, te solucionaba la vida futura. Entonces, ¿es cierta esa fama de promiscua, cuasi ninfómana, con la que ha pasado la historia? Pues resulta que no. Cierto es que tuvo muchos numerosos amantes, pero en el tiempo que duraba la relación era monógama y fiel. Cuando se cansaba del favorito o elegía otro candidato, primero rompía con su pareja antes de prender una nueva relación. Que fuera un poco promiscua, pues sí, puede, pero nada diferente a cualquier dirigente hombre de la, de la época. Lo llamativo es que ella no ocultó ninguna de sus relaciones y durante los 34 años en los que se mantuvo en el poder todos y cada uno de sus amantes fueron aceptados por la corte asumiendo que era el nuevo capricho de la zarina y la leyenda de que mantuvo relaciones con un caballo por su insaciable apetito sexual en realidad pues es eso una leyenda alimentada por los bolcheviques durante la revolución rusa pero es una auténtica falacia Catalina fue una mujer que al igual que Isabel I de Inglaterra Tuvo muy claro que no se volvería a casar Y que no compartiría el poder de gobernar con nadie Salvo, excepcionalmente, con Potenkin Su hombre de confianza Aprendí a actuar como un hombre Con una diferencia Yo lo hice mejor Y fui una gobernante como nunca habían visto ni Rusia ni Europa Look at the sky Look at the water somebody's somebody's who could have alone crossing this Los audios que habéis escuchado pertenecen al documental Catalina la Grande del canal Documentalia. But aquí no ha acabado todo. La semana que viene os contaré por qué está considerada la mejor regente de Rusia después del Pedro el Grande y cómo se convirtió en una de las mejores mecenas del arte en el mundo. Será, por tanto, la tercera y última parte de esta historia tan llena de vida. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hoy vamos a conocer aquí en La Rosa de los Vientos eh, que la URSS tuvo mucha relación con las sociedades secretas y con el ocultismo. Es un tema que conoce a la perfección nuestro siguiente invitado, Ernest Vendris. Muy buenas, Ernest. Hola, buenas noches, encantador estar aquí otra vez en la Rosa de Los Vientos. Siempre pensamos cuando hablamos de lo que fue la URSS en ateísmo, en frialdad, en creencias y que va también las tenían, y en eso se demuestra mucho. Sí, claro, entonces, claro, el punto de reflexión de este artículo arranca desde un poco la Revolución Francesa la, y antes la Revolución Americana, donde hubo eh, sociedades eh, masónicas que eh, participaron en, en ambas eh, revoluciones. Entonces, mi planteamiento fue, bueno, pues eh, supongo que también en la Revolución bolchevique pues eh, eh, hubo eh, el este, este papel de estas de dichas sociedades y, y sí sí sí fue un papel muy importante sí ese papel importante de las sociedades eh, ocultistas eh, de las eh, sociedades secretas y también del ocultismo eh, había mucha creencia en el más allá allí eh, a diferencia de lo que pensamos había esa creencia. Sí, sí, vamos a ver, es que eh, debemos de tener claro que Rusia siempre ha sido una tierra abonada al chamanismo, la brujería, la hechicería, y también... Como Oye, forma... que, que no nos olvidamos, eh, nos olvidamos a menudo, pero es que es verdad que el chamanismo nació ahí y nació en Siberia. Eh, eso es eso es entonces claro eso pues está en, la, en los genes ¿no? de la, de los rusos pero hay algo muy singular eh, de la, la, la política bueno en, ya desde la época de inclusive antes de los romanos no desde ya podemos hablar del, del zar, uh, iván cuatro el terrible no de, de, de, digamos de esta práctica casi institucional de, eh, de estrecha relación con alquimistas eh, eh, vamos a astrólogos videntes ¿m? para ayudar a los dirigentes a tomar decisiones importantes. Sí, sí, la, las tenemos. Entonces, claro, uno, uno caso más famoso, el, por supuesto, es de Rasputín eh, bajo el Sar Nicolás II. Eh, Pero es que, vamos, eh, eh, le podía citar aquí. Eh, el mago ejemplo, Rasputin que tenía dos tipos de dotaciones, una que no se puede decir y otra el poder mental. Eso es, exactamente y pues en esta línea por ejemplo el vencedor de Napoleón primero, no el zar Alejandro I pues eh, estaba con la baronesa de Crudenes por ejemplo, que veía Ángeles por todas partes y le, le, le protegía y entonces eso es una tónica a lo, a lo largo de la historia de, de, de Rusia y de la ex Unión Soviética sí, sí, claro, porque después vamos a ver aquí hablaremos seguramente de Stalin pero vamos a ver eh, Brezhnev tuvo su bruja Eh, Juna, una bruja, y una astrologa muy famosa Que falleció en 2015 Esta bruja previejo, por ejemplo el, el, La catástrofe de Chernobyl en 1986 Y la disolución de la URSS en 1991 mm. ¿Te acuerdas eh, cuando fue la preestroika Gorbachev El personaje, el último presidente de la URSS Esa mancha que tenía en la frente Se decía que era el 666 Es que había un pozo de brujería muy importante Sí, claro. Entonces, eh, hay vamos, como como en todo, ¿no? Hay eh Eh, tesis que son totalmente apócrifas. Eh, yo como historiador quiero estudiar esto con más detenimiento e irme a las fuentes. Pues claro, so sobre eso también se han contado eh, muchas cosas y muchas tonterías, ¿no? Pero ciñéndonos a este papel ¿no? del esoterismo y de la sociedad de secretos en, en, en la Rusia y en, eh, y en la revolución, ya a partir de la revolución bolchevique, sí, sí, eso eh, fue muy importante. Sí. ¿Tú no. cuentas en la revista Año Cero? este mes hay muchas cosas de esa relación y el personaje importante lo has mencionado ya Stalin también tuvo mucha relación con este tema y como historiador lo has comprobado que Stalin estuvo muy cerca del ocultismo Sí, sí, pero eh, totalmente. Entonces, eso es la, la parte totalmente irracional del, eh, del comunismo. ¿eh? Eh, Stalin, pues, tenía una bruja, se llamaba Natalia Alboya, eh, bueno, perdone por la pronunciación en ruso, eh, claro, entonces ya eh, esta, esta bruja, desde el año 1930, Stalin mandó a, a alojarla en un piso cerca del Kremlin. ¿eh? Estuvo pro, protegida por la GPU la MKB, y Stalin la consultaba a menudo, de, de más, inclusive prosaicos ¿no? entonces hay una cosa, una anécdota que se cuenta de esta bruja, le decía a Stalin, de no hacerse fotografías de frente, ¿eh? para eh, así poder escapar al mal de ojos, no mm. Ernest Vendríez ha sido nuestro invitado, ha sido la persona que nos ha ilustrado sobre la relación entre las sociedades secretas y el ocultismo y la antigua Urse Ernest Vendríez muchas gracias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 Habría que, tenemos que acudir a, a saber cómo es un diamante, que es la forma más estable sí. del de carbono, y sus, sus átomos lo que forman es una red muy estable, muy consistente, y, eh, pero que en ocasiones...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 ...que ocupa un átomo de, eh, de nitrógeno. Como es solo un átomo de nitrógeno... ...y lo que antes había eran dos átomos de carbono... ...un C2... ...y ahora solo hay un N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 Claro, con lo cuántico, y, y, con y, esa tecnología. Y, y sobre todo eh, el disponer de esta, de, este, eh, de esta nueva tecnología con diamantes para almacenar eh, información muy importante. Va a salir muy caro los ordenadores. Forma, claro, eso yo que, eso, que, yo que, eso que, lo he pensado. Que... Van, a ser, van a ser los ordenadores, van a ser <risa> carísimos. No, mamá sí, mía. Si ¿sí son, ¿sí son la artificiales... La, la intención es experimentar claro, eso ahora eso es con el diamante y crear y una posibilidad futuro, claro. exactamente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 un poco la idea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 potencia que puedan desarrollar en un futuro muchísimo más de la que tenemos a día de hoy. Ese futuro será con la teleportación, la teletransportación cuántica, ahora es con diamantes, pero la información se si quiere que viaje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 Y la rosa de los vientos, volvemos el próximo sábado por la noche a partir de la una de la madrugada a las 12 en la Comunidad de Canaria. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Muchas radio, siete días de radio esplendorosos, estupendos, Hay que comienzan ya mismo y después insistimos el sábado por la noche. Aquí estamos nosotros en la rosa de los vientos. Muchas gracias. Buenas semana